Esto queremos hacer la extensiva, la invitación, por ejemplo, a no solamente a, a Montero. Hemos hecho llegar la, a, las cartas a los directores distritales de Okinawa, de Saavedra, de Minero, de Portachuelo, de Buenavista, de San Carlos, de Yapacaní. Eh, al decir Minero, por ejemplo, estamos incluyendo Fernández Alonso y San Pedro, porque es la misma dirección distrital de educación. Por eso convocamos a todos los bachilleres que esta gestión están saliendo puedan venir el día de mañana asistir a esta feria vocacional orientación vocacional para poder encontrar todas las universidades van a estar eh, presentes ahí con toda la información requerida los costos, los plazos de poder eh, prepararse en educación superior. Eh, lo que queremos decirles eh, por ejemplo un estudiante que vaya a Santa Cruz tendría que tardar por lo menos unos dos o tres días para poder visitar todas las universidades y el costo de transporte que le va a a, este, causar a ese estudiante de poder visitar todas las universidades sin embargo el día de mañana van a estar todas las universidades acá en la ciudad de Montero van a estar con su stand, su información las carreras la oferta de carreras, los precios en el caso de las universidades privadas